Fronteras del futuro Fronteras del futuro Javier, se viene Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches Hola Va Jabibi. Vaya historia más culebrón. Vaya, vaya Culebrón Esto hay una morareja Que no hay que ser princesa y Exacto. alejarse de todos los príncipes y Eso. los reyes y Exacto. hacer vida de es nada. nada, sí, nada. Sí, Todo sí, ni, ni jaula de oro ni nada. nada. Tener libertad es lo más importante. Y tener los más alejados ¿no? de príncipes y princesos y, y todos estos señores Príncipes raros y princesos. Y princesos sí. estos, cuanto más alejados, esto sí. huele en rancio ya, todas estas cosas ya. De verdad que sí. De estas sí, sí, cosas sí. tan raras. Eh. Javier. También.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 <risa> bueno pues no, esto, no lo es... quiero que el otro día estuvimos hablando con, con Marta claro y decía que no que no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 en situación de ese riesgo porque eh, a lo largo de los años una vibración que nosotros hagamos en la pared con una taladradora no tiene mayor importancia, pero realizar esa operación durante sí. toda una vida laboral o muchos Todos años los días a todas horas evidentemente, eh, evidentemente un, claro. se traduce en una pro una alta probabilidad de sufrir una enfermedad profesional, ¿no? Sí, sí, que claro. no están contempladas. Lo que se pretende con estos eh, artilugios es desplazar a los que ahora mismo eh, existen que son muy costosos y están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 ¿Y ese futuro que puede ser positivo para la gente que, bueno, puede beneficiarse de esas nuevas tecnologías? En este caso, los eh, trabajadores con percusión. percusión, vibración y eso. Estoy fijando que Bruno no lleva reloj ninguno. ninguno. Jamás lo he llevado. Jamás. No, pero, ahora, pues, acabo eh, de fijar no, ahora. nunca lo he llevado. No, no, no. ¿Y, y, y Javier tampoco? No, porque ni percuto, sí, ni, pues, perc ni percuto ni vibro. <risa> Yo soy la única. <risa>